Nosotros, a partir del día lunes, a través de un convenio que firmó nuestro secretario general Pedro Borgini con el intendente municipal,、eh, sale un nuevo curso de auxiliares de enfermería orientado a lo que es la técnicatura en enfermería y futuros licenciados. Un curso que superó ampliamente las expectativas de las dos partes, tanto del municipio como del gremio, porque、uh -huh. hubo más de 120 inscritos para un cupo de 40 alumnos, ¿no? Claro. Ya este lunes, si Dios q u i e r e se estaría haciendo el lanzamiento y el día martes empezaría la cruzada de los futuros 40 enfermeros. Ajá.、Eh, ¿Piensan reabrir o tratar de lanzar otro cohorte para, para este curso、eh, dentro de un tiempo o solamente se va a dictar este? No, no, el convenio que hemos firmado con el intendente municipal es un convenio por dos años. Ajá. O sea que sería este año y el año que viene se estaría reabriendo. El mismo y bueno todo depende de cómo esté la, la, la situación a nivel provincia a nivel local y provincial porque es conocido que en, en la provincia de buenos aires y o la b a r r i a no es ajeno hay un faltante de 80 mil enfermeros ¿no?